Con Ichiwa. En la historia de Japón no es sencillo encontrar mujeres destacadas, lo que por supuesto no significa que no las hubiera, pero fue difícil que lograran la trascendencia de sus compatriotas masculinos, como sucedió en el resto del mundo. Lo curioso es que durante los primeros siglos de la historia de Japón, Fue evidente la fuerte carga matriarcal que tenía la sociedad. Una muestra、eh, de esto es el papel y el énfasis conferido a Amaterasu dentro del mito de la creación. Entre las、eh, primeras crónicas japonesas, es recurrente escuchar acerca de Amaterasu. reinas, Dirigiendo el ejército contra fortificaciones enemigas a lo largo del Yamato o del estrecho de Corea.、Eh, de esto también quedó constancia en documentos antiguos, donde un enviado chino aseguraba que una mujer japonesa, Imiko no Yamatai, era considerada como la máxima autoridad gobernante del país. A partir del período Eiam, las mujeres dejaron de tener、eh, participación directa y, y activa en los campos de batalla. No obstante, seguían practicando artes marciales y técnicas de autodefensa. De las armas femeninas, podemos decir que el naginata, que básicamente era una hoja curva enclavada en u n asta larga, Era el arma preferida femenina debido a su largo alcance y versatilidad. Este arma solía estar colgada en las puertas de los hogares en caso de que algún intruso se presentara. Otra arma en cuyo manejo eran especialistas las mujeres era un puñal corto llamado Kaiken. Este era muy útil en los combates a corta distancia, pero también. Servía como el arma con que las mujeres cometían el suicidio ritual conocido como Higai o Jigai. Este último se diferenciaba del seppuku masculino、eh, porque en lugar de cortarse el vientre, caramba, el corte se efectuaba en la garganta. Aquí es muy interesante destacar que los japoneses no usan la palabra Arakiri. Porque la consideran vulgar. Nuestra samurái, t o m o Egosen, sin dudas fue una mujer que logró traspasar las barreras impuestas a su sexo y se ganó el respeto de los hombres, demostrándoles que era capaz de pelear tan bien o mejor que ellos. Y si bien hay muchas contradicciones en su historia, como siempre queda claro que fue una. Excelente guerrera y también una mujer muy hermosa. El nombre Tomoe Gozen ha sido o c c i d e n t a l i z a d o En realidad, Gozen querría decir algo así como señora. Era el sufijo con el que se nombraba a las mujeres de los samuráis. Y en este caso sería algo así como Señora Tomoe. En aquellos t u r b u l e n t o s tiempos del medioevo japonés, hacia 1180, ser la esposa del guerrero más temible debió ser tremendo honor. A Yoshinaka, el marido de la samurái, lo conocían como el general del sol naciente. Y también le decían el demonio guerrero. Como suele suceder. Antes, y ahora, y en cualquier lugar del mundo, este valiente hombre un mal día se enemistó con el emperador, y él y su ejército fueron considerados de un momento para otro enemigos de estado. Fueron varias las batallas en las que, sobre todo, su esposa, t o m o e Gozen, se lució como una implacable luchadora. Pero fue precisamente en la última de todas donde la mujer samurái honró su propio nombre y el de su marido. Se cuenta que el encuentro final con los hombres del shogun fue en un lugar llamado Aguazu, donde Yoshi Naka se encontraba en minoría de fuerzas. La leyenda dice que Tomoe Gozen fue una de las cinco guerreros que quedaban en pie en el combate sangriento y desigual. Sabiendo que su muerte estaba cerca, el marido le ordenó que se fuera. Pero ella demoró todo el tiempo posible la retirada para que su esposo pudiera sacrificarse honradamente con el seppuku, o sea, el araquiri. Mientras, se、eh, dice que le cortó la cabeza a un guerrero samurái enemigo que estaba pasando. En fin. Si bien no es claro por la cantidad de versiones que han llegado hasta la actualidad, la más difundida es que t o m o e Gozen fallece defendiendo a su amado esposo y no se rinde, aun cuando ya estaba todo perdido. Y así se convierte en un mito y en un ejemplo de valor y lealtad. Como fuere, esta mujer fue la guerrera samurai más famosa de la historia. Cualquiera haya sido su destino, ni hombres, ni demonios, ni dioses pudieron olvidarla.